Cuando faltan 12 minutos para llegar a las 9 de la mañana vamos a hablar de los regantes del Segura porque ya han comenzado las movilizaciones en la calle lo hicieron el pasado viernes para intentar frenar, parar lo que eh, la ministra Teresa Rivera pretende aprobar en Consejo de Ministros, los recortes del trasvase Tajo Segura que pueden suponer el final de este trasvase que es irrenunciable para la economía y para el sector de la agricultura de nuestro territorio. Comenzaron esas movilizaciones en Murcia y mañana volverán otra vez a salir a la calle para plantarse ante el palau de la Generalitat, ante el presidente Chimo Puig para decirle que tiene que hacer más de lo que ha hecho, porque el voto, ...de la consellera absteniéndose en el Consejo Nacional del Agua... ...ha hecho mucho daño a los regantes de este territorio... ...pues bien, para hablar también de todo lo que se está preparando... ...porque hoy se reúne la Comisión de Explotación... ...y porque hoy además los regantes van a presentar un informe... ...para decirle de nuevo al Gobierno que si recorta el trasvase... ...va a suponer la pérdida de miles de puestos de trabajo... Pues para hablar de todo ello tenemos al presidente de Riegos de Levante y vicepresidente del Sindicato Central, Javier Berenguer. Muy buenos días, Javier, mucho trabajo. Bueno, muy buenos días. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que tenemos una semana muy complicada y encima contando que estamos ya en Navidades. Bueno, pues eh, no es quizá el espíritu navideño pueda ayudaros en algo, porque yo ya no sé qué tenéis que hacer para evitar el recorte que... Que, ...que se os viene encima... ...que eh, que el recorte aprobado en el Consejo Nacional del Agua... ...y que si ya lo ratifica el Consejo de Ministros... ...pues esto supone el, el cierre del grifo para el riego... ...del trasvase. Bueno, eh, yo recuerdo la última entrevista que tuvimos... ...que estuvimos hablando de, de ese Consejo Nacional del Agua... ...en el cual se, iba, se llevaba un proyecto real decreto... Eh, ...que este proyecto real decreto se aprobó... ...y este lo que decía... Eh, ...no es exactamente lo que nosotros queremos... Pero, bueno, subía de 6 a 7 metros cúbicos por segundo el caudal ecológico y después, en el año 26 y 27, pues ya, en base al estado de las masas de agua, pues ya se decidiría si hacía falta o no. Todo esto cambió porque en ese Consejo Nacional del Agua el, el propio secretario de Estado, a pesar de que se aprobó ese, ese ese proyecto de Real Decreto, dijo que eso no servía de nada que los caudales ecológicos iban a subir sí o sí. no Y entonces, bueno, por eso, a raíz de ese de esa actuación por parte del ministerio, que es lo que nos ha hecho ya definitivamente eh, salir a la calle y decirle que no, que no estamos de acuerdo. A pesar de que ya decíamos que no estamos de acuerdo en ese real decreto, pero es verdad que eso, como decíamos, pues nos alivía un poco, no nos mataba del todo, pero desde luego que si siguen con lo que el ministerio sigue en su hoja de ruta, como dijo el otro día la propia ministra, pues bueno, evidentemente van a acabar con el trasvase Segura para Realía. Pues os quedan solo el, patear las calles, el, el, las movilizaciones. Mañana os concentráis ante el Palau de la Generalitat. ¿Chimo Puig os va a recibir? Bueno, eh, en principio eh, dijo que no, que no nos iba a recibir, pero bueno, las últimas noticias que tengo es que sí, que sí que al final iba iba a poder recibirnos y, y sobre todo poder hablar con él y decirle lo que, sobre todo pedirle explicaciones de lo que ha sucedido ¿no? en, en ese Consejo Nacional del Agua y que nos diga qué acuerdo habían llegado con, con el ministerio, que luego, desde luego, que se lo han saltado a la torera, como se dice, ¿no? En la concentración del pasado viernes, tuvisteis a dirigentes socialistas, Alejandro Solero, y ha salido en nuestro reportaje, en nuestro relato informativo, diciendo que están dispuestos los socialistas, Chimo Puig, a ir a los tribunales para defender ese acuerdo. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que eh, yo creo que lo que no se haga previamente, eh, después es muy difícil de arreglar porque bueno todos sabemos que al final es el ministerio eh, entonces eh, ir contra el ministerio va a ser muy difícil y lo tenemos complicado desde luego yo creo que tenemos que trabajar esto para que para que arreglarlo antes de que llegue ese, ese momento de que se pruebe y si no pues desde luego eh, bienvenido sea también el apoyo por parte del, del consejo pero desde luego yo creo que si que ahora tienen todavía tienen que tener fuerza para poder parar esto. ¿Y qué le vais a pedir concretamente a Chimo Puig? ¿Qué, qué, qué esperáis de esa reunión? Bueno, sobre todo es decirle que, que lo que aprobó el Consejo Nacional del Agua que es que vaya para adelante independientemente de que nosotros después intentemos eh, justificar que el propio Real Decreto, así lo decía, intentemos justificar que no hace falta subir los caudales ecológicos de 6 a 7. De hecho, ellos en ese Real Decreto ponían eso de que se tienen que ejecutar las obras de modernización de regadíos en Castilla-La Mancha y, sobre todo, le, los problemas de depuración en, en las depuradoras de Madrid y que con eso probablemente se solucionen los problemas de la, de la mala calidad del agua. Entonces, esto mismo es lo que nosotros hemos dicho, pero sin que subieran a siete, es decir, dejar seis metros cúbicos por segundo, que es lo que tenemos ahora, y después evaluar el, el sistema una vez ejecutadas todas esas obras. Esto es lo que le queremos decir, Bien. sobre todo, que se quede como está. Eso es lo que vais a decir mañana. Hoy, desde el Sindicato Central, vais a presentar un informe con eh, las consecuencias socioeconómicas. ¿Cuáles son? cuántos ¿De cuántos miles de puestos de trabajo estamos hablando? Si se recorta el trasvase, como está previsto? Bueno, conforme está ahora mismo el trasvase, estamos hablando de, de más de 110.000 puestos de trabajo y una una aportación al PIB de 3.000 y pico millones de euros. Pero este estudio lo que dice es, dice más concreto es que cada hectómetro cúbico que deja de venir a nuestras a nuestras tierras supone unos 4 millones de euros de, de pib y 86 puestos de trabajo Pues esto desde luego que es contundente no porque eh, si el recorte que se puede hacer desde más hectómetros cúbicos pues ahí tenemos eso de muchísima gente que se va a quedar sin trabajo y de que bueno y sobre todo ya nos además de eso es que ¿Quién va a producir alimentos aquí en nuestra tierra? Si no tenemos agua, no podemos producir alimentos y desde luego no lo vamos a tener que traer de otros, de terceros países sin ninguna garantía, ¿no? Pero a pesar de eso, pues son muchísimas familias que se van a quedar sin trabajo y, y no tener una garantía alimentaria, que es lo que tenemos ahora mismo. ¿Por qué este informe socioeconómico lo presentáis vosotros, los afectados, y no lo ha tenido en cuenta el Gobierno cuando le ha dicho sí al incremento de los caudales ecológicos a la petición de García paje Bueno, yo, nosotros ya llevamos dos años eh, armándonos para para que si en caso de que no se, no se nos escuchara, como parece ser que no se nos está escuchando tener después eh, esa gran esos informes que nos ayuden después a, a judicialmente esto es lo que estamos haciendo armandondonos para eso estos informes desde luego que los conoce tanto el ministerio como como la generaltal como todos los gobiernos pero desde luego que no están haciendo caso a pesar de que son contundentes no porque parece ser que no que les da igual, que se pierdan puestos de trabajo y que no podamos que no podamos producir lo que tanta falta nos hace. ¿Quién ha hecho estos informes socioeconómicos? Eh, ¿Están avalados por expertos? ¿Es el sindicato central quien los ha encargado y a quién? No, bueno, nosotros tenemos informes de que los ha hecho Press Waterhouse, que es totalmente independiente, pero es que además tenemos informes hechos por parte de la Universidad Política de Murcia y estos que se presentan por parte de la Universidad de Alicante que de alguna forma, por pues evidentemente no lo hacemos nosotros, ¿no? Son informes que hacen personal ajeno a nuestra a nuestra organización y que creamos, por supuesto, que son unos informes que están totalmente avalados, ¿no? Bien, y mientras tanto, hoy hay Comisión de Explotación. Hemos tenido meses de trasvase cero por la situación de sequía, pero ahora está lloviendo, los embalses se están llenando. ¿Qué esperáis de la reunión de hoy de la Comisión de Explotación del Tajo Segura? Pues eh, la verdad es que esperemos que después como ha comentado que ya llevamos tres meses trasvase cero y que ha entrado agua, eh, creo que estaremos ya en torno a 500 no lo he visto hoy, pero 550, 560 hectómetros cúbicos, que estamos muy cerquita ya del nivel 2, que sería el trasvase automático de 27 hectómetros cúbicos, esperemos que, que bueno, que esta vez nos, lo lo vean como no podríamos entender, que tampoco pero bueno, que estamos en 550, perdón, en 450, muy cerquito del nivel 3 y que entonces no estaban enviando los tres bases, pero desde luego que ahora estando por encima de 550, el que no nos envíe un trasvase de socorro, porque es que ya no tenemos agua, desde luego que, que no vamos a poder subsistir. O sea, ya hay comunidades que no tienen agua, que ya solo pueden solo tienen agua de salada, a precios que son totalmente y, y vamos, que son incompatibles con el, el, los cultivos que tenemos. Entonces esperemos que por parte del Gobierno nos dé ese trasvase y nos dé un pequeño alivio, sobre todo pensando en eso, que tenemos agua, hay, hay ha entrado muchísima agua en los últimos días. Con independencia de lo que nos den para regar, ¿cómo se encuentran los embalses de Crevillén, los de regos de Levante para el Camp de Elche? Bueno, nosotros ahora mismo, como tenemos el embalses de Crevillén, tenemos allí en torno a 7 kilómetros públicos disponibles y, y luego tenemos la, la posibilidad bueno del agua de salada que hemos comprado. Nosotros en principio, de aquí a la... Probablemente hasta enero, febrero o marzo tendremos agua, pero desde luego que a partir de... Si seguimos así, si no nos decide ningún no envían ningún traslase, pues a partir de en primavera empezaremos a tener serios problemas de agua. Pues es muy importante. Terminamos la última pregunta. Mañana, ¿a qué hora es la concentración y qué habéis preparado? Bueno, nosotros mañana la, la concentración la tenemos ahí en el Palau a las diez y media... Estamos esperando que nos confirmen que nos reciba Chimo Puig, porque en principio eh, no nos iba a recibir, nos decían que iba a, a recibirnos eh, César Alarte, bueno, no, no recuerdo el nombre, el, el, un diputado también eh, autonómico. Esperemos que nos reciba y hablar con él y sobre todo eso pedir explicaciones. Y luego, posteriormente, estamos preparando la siguiente, que sería el día 11 de enero, en Madrid, frente al Ministerio. Pues mucha suerte por el bien de todos, eh, Javier, y gracias. Gracias a vosotros, como siempre. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.